...y en internet eh, a través de gusquiplaza.net. Jueves 12 de enero del 2012, eh, cuatro minutos que pasan de las 7 de la tarde... ...y aquí comienza, como cada jueves, Euskal Música, tu cita con la música local... ...con la música que se realiza en Euskal Herria. Después del parón del jueves pasado, aquí estamos para compartir contigo todo lo relacionado con la música local. En el programa de hoy, 12 de enero, abriremos el baúl de los recuerdos para desempolvar el segundo trabajo de la banda de Bilbo Idbiots, el disco titulado Arima Ratú. Os daremos a conocer la agenda de conciertos para los próximos días y en la sección de noticias hablaremos de barricada, sebel y el aniversario de la banda guipuzpana Leice. Tendremos en el programa de hoy un hueco importante para repasar todo lo que dio de sí el Ator Churrock de este año celebrado el pasado fin de semana 6 y 7 de enero. Escucharemos temas de alguno de los grupos que han participado en la edición de este año, no en directo, sino de sus últimos trabajos discográficos. Y tendremos en el día de hoy varias novedades, lo nuevo de la formación Governors y el tercer trabajo de la banda Estne Belcha. Este más o menos va a ser el contenido del programa de hoy, el contenido de este jueves 12 de enero del 2012. Así que si os parece vamos a comenzar el programa de hoy de Uscal Música, de Berriozar y Ratia, del 100.8 y de guskiplaza.net con una de las bandas que estuvieron más concretamente en la Sala Totem de Atarrabia el día 30 de diciembre, un día antes de Nochevieja, presentando su nuevo trabajo discográfico titulado Amedchak Pilatzen una formación de Ibar, Sutagar que junto a Iraite y pues eh, dieron un espectáculo, lo vamos a decir así, en la sala Totem de Ataravia que se llenó para disfrutar y para saborear Los dos nuevos trabajos discográficos Primero el de Eite y después el de este cuarteto de Eibar sudagar Con ellos, con los Eibarreses Sutagar Y con el tema más concretamente titulado Posa tristura Comenzamos el programa de hoy de Euskal Música de este jueves 12 de enero Así de cañero es el regreso de una de las bandas importantes en el panorama de Euskal Herria Como son la banda Ibarresa Sutagar Con este es un nuevo trabajo discográfico Amecha Kepilatzen En el cual te puedes encontrar temas como este El cuarto corte del álbum, el tema Posaeta Tristura Ya estuvieron por aquí, por Berriozar y Ratia, por el programa Euskal Música Para presentarnos un nuevo trabajo discográfico Y para contarnos también cómo va su trayectoria musical y como han sido los inicios de esta banda el día 30 de diciembre los tuvimos aquí al ladito en Villaba en la sala Totten en rabia presentando junto con eraite este es un nuevo trabajo discográfico por cierto hay que decir que sigue de gira la banda tanto por el resto del estado, incluso tiene fechas previstas para fuera de él Quien sí que tiene fechas y bastantes son la gente de Lecumberri, Berry Charrac. Estamos hablando, por supuesto, si no los conoces, que seguramente ya los conocerás de sobra, de Gorka Urbizo a la guitarra y a las voces de David González al bajo y de Calder y Saguirre a la batería. Como te comentaba en programas anteriores, comenzaron como un, como un cuarteto y se han quedado como un trío. Eso sí, con cambios en la formación. Lo dicho, gira importante. El 3 de febrero estarán en Bilbo, en la Sala Santana 27. El 9 estarán en Salamanca. El 10 de febrero estarán en Oviedo. El 11 en Santiago de Compostela. El 12 de febrero en Santa María del Páramo. Y atención, porque los tendremos aquí, en la Sala Totem de Atarrabia, presentando su nuevo trabajo Aria, el día 16 de marzo, viernes, junto a una de las bandas que estuvieron por aquí por Euskal Música la joven banda Gaur es o sea que ya lo sabes, el 16 de marzo a partir de las 10 de la noche la Sala Totem comenzará la descarga Gaur es y después Berri Charrak presentarán su nuevo trabajo Aria, recuerda 16 de marzo en la Sala Totem de Atarrabia, mientras tanto nos quedamos con su música nos quedamos con su último trabajo y nos quedamos con el séptimo corte del álbum, más concretamente con el tema Arra De los temas incluidos dentro de lo que es este nuevo trabajo para la banda de Le para la banda Berry Charrac y nosotros que continuamos con más música de aquí, de Le nos venimos hasta Iruña, más concretamente a hasta la Chantea para pues escuchar uno de los temas incluidos dentro de lo que es Ese álbum, último trabajo discográfico hasta la fecha para esta banda, para Barricada, el álbum titulado La Tierra está sorda, un álbum que editaron más concretamente pues allá por el año 2009 sobre los sucesos acaecidos allá por el 36 en el Monte San Cristóbal y en el cual pues en él te puedes encontrar eh, 18 temas como por ejemplo Es una carta, solo de Alpargata, Las 7 de la tarde, Los Maestros o lo que vamos a escuchar, el cuarto corte del álbum, el tema titulado más concretamente Por la libertad. Taz eh, comentarte eh, que en la sección de noticias os daremos eh, cosas nuevas, os daremos noticias nuevas, noticias frescas sobre la nueva andadura de barricada porque ya están preparando nuevo disco y además ya tenemos sustituto... Eh, En la banda, luego te lo cuento Lo dicho será eso de las 8 de la tarde En la sección de noticias, pero mientras tanto Lo dicho, nos quedamos con esta banda Con los chantereanos barricada Con su último trabajo de estudio El álbum titulado La tierra está sorda Y nos quedamos con el tema titulado Por la libertad GANAS DE llover Y el corazón late demasiado deprisa Porque te tocó enamorarte de él Que siempre fue un perdedor sin camisa Aquella noche le atravesaron Al compañero de tu hermana con un balazo Y al abrigo de las sombras con un médico acabado Guarida, él estaba a su lado Ideales de locura En su cara Enredados por completo En una tela de araña Tus ojos azules De mirada tan limpia Por la libertad es el cuarto corte de lo que es ese álbum de barricada, ese álbum tributo, mejor dicho, homenaje a toda la gente del 36 del Monte San Cristóbal y en el cual pues hay 18 temas. Entre ellos eh, Desfilan, Sotanas, o lo que acabamos de escuchar, el tema Por la Libertad. Y, desde, y de barricada nos vamos con un disco de reciente publicación. Nos vamos hasta mediados de noviembre, donde en esa fecha publicaban Governors, un nuevo trabajo discográfico. El álbum Koyaks, en el cual te puedes encontrar temas como el que vamos a escuchar ahora mismito. Es Le Cuac, uno de los temas incluidos dentro de ese esperado nuevo trabajo para la formación Governors, eh, seguramente que la conocerá y que los conocerás por eh, haber eh, editado la canción del Atorchu Rock, pero lo dicho, dejamos un poquito la canción del la Rock, nos metemos en su nuevo trabajo discográfico y nos quedamos con este tema, es le Lequac y ratia la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial de busque plaza de ríoarco a haberariy digitala depi la publicación digital de berrioarco zar irratia, zeurea, FMK e un puntu sortzi. Una de las bandas más veteranas en el panorama de Iruña Hablamos de la formación El Trono de Judas Que en este año 2011 Y para conmemorar su decimoquinto aniversario Han editado nuevo trabajo discográfico El álbum Espejo por Ventanas Con temas en castellano y temas en euskera Como este Ascatasunari, Veldurra Miedo a la libertad Así de bien suena, nuevo trabajo para esta formación de Iruña, el trono de Judas. Lo dicho, regresan con nuevo disco, con nuevos temas y lo escuchamos aquí en la sintonía del 100.8, en la sintonía de berriozar y Ratia y por supuesto allá donde te encuentres a través de eguskiplaza.net. Llegamos casi casi hasta las 7 y media de la tarde, bueno las 7 y media ya son, pero antes de irnos a saborear y a disfrutar un álbum del recuerdo nos vamos a quedar con Gaur es Como te comentaba anteriormente, cuando escuchábamos Uno de los temas eh, de Berry Charrak estarán el 16 de marzo presentando esta maquetica, esta maqueta con cuatro temas eh, y además, por supuesto, algún que otro tema más eh, los podremos eh, disfrutar y los podremos saborear de esta joven banda que bueno, estuvimos por aquí, por Berriozario y la por el programa de Euskal Música, para presentarnos su maqueta, para presentarnos su corta trayectoria musical y para pues eh, darnos a conocer pues un poquito más sobre la banda, lo he dicho una joven banda, que nos llega con eh, cuatro temas bajo el brazo y nos vamos a quedar con uno de ellos más concretamente, nos quedamos con el tema ICHOITEN No espero tu katea no como suena lo que es este álbum de Edibiotz, este álbum de este cuarteto de Bilbo abriendo, claro que sí el baúl de los recuerdos, desempolvando un clásico, nos vamos hasta el año 1999 para disfrutar de este álbum Arima Erratu, alma errante con temas como este Nigami Kies que es el tema que abre este álbum segundo trabajo de esta banda de Edibiotz En el mes de diciembre, ya tuvimos un programa especial dedicado íntegramente a ellos mismos. repasamos todos sus discos y, por supuesto, su álbum en directo, Despedida. Y hoy, día 12 de enero del 2012, rescatamos y recordamos el segundo trabajo, el del año 1999, el Árima Ratú. Con temas como Ameche Klappurrak, Amalur, María Rauskín, O este, Ni Gandy Ki Es. Vamos a escuchar tres temas de este álbum para recordarlo. En este jueves aquí en la sintonía del 100.8, en la sintonía de Úscar Música, en la sintonía de Berriozario y Ratia. Y nos vamos a ir con el tema más concretamente, el segundo corte del álbum, el tema Guernica. Una banda compuesta más concretamente por Iván Albajón, Gorka a la guitarra y las voces, Miquel a la guitarra, Acústica a las voces y Álvaro a la batería. Comenzaron en el año 1997 con el álbum Herriar en Taupada y en el 99 editaban este segundo trabajo discográfico titulado Arima Erratú con temas como este Garnica. Vamos a seguir disfrutando y vamos a seguir saboreando. Otro de otro de los temas clásicos de esta banda de Idi Biocci. Nos vamos a ir más concretamente hasta el corte cuarto para disfrutar del tema Mariel Rauskin. 12 temas son los que te puedes encontrar en este álbum del año 99 que estamos recordando que estamos desenvolvando este jueves día 12 de enero del 2012 aquí en la sintonía del 100.8 en la sintonía de Berriozer y Ratia en el programa Euskal Música. El álbum Adima Ratú y el tema que estamos escuchando, el tema Marier Rauskin, Nigandikies, Guernica Infernoaren Askenaus, Poan, Marier Rauskin, Gastemiña, Ameche Lapurrak, Lur Amalur, en Y para cerrar un verso, esos son los 12 temas que te puedes encontrar en este álbum del Recuerdo del año 1999 de la banda de Bilbo y Dibiotz, editado por el sello discográfico Donostierra Oyuka. Y vamos a cerrar el programa... el programa no, lo que es la sección del álbum del Recuerdo... Nos vamos a ir más concretamente Hasta el octavo corte del álbum Y nos vamos a ir con el tema Amalur Con él dejamos atrás el álbum de los recuerdos Lo volvemos a cerrar Y el próximo jueves lo abriremos Con otro grupo y otra sorpresa Lo dicho, nos quedamos con Edibiotz Y este Amalur Para cerrar el álbum del recuerdo Del 99, este Arima Ratun Música Berriosar y Ratia, la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial. Aurera Betis, el programa deportivo de berriozar y Ratia. Astel Ederó, Bedera Tietatic, Amarretara. Resultados, entrevistas, debates.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 den temas incluidos en el cuarto trabajo discográfico para esta formación del norte de Nafarroa para la banda Esian el álbum It's a Dick, lo que escuchamos, uno de los temas incluidos, obviamente, dentro de ese nuevo trabajo discográfico el tema Argi y Luna una banda compuesta por Eneko a la trompeta, por Igocho al saxo, por Chamus al trombón por Xavi al bajo, por Aritz a la batería, por Xavi a la guitarra Por Suriñe las voces y por Fran a la voz y a la guitarra. Con Fran estuvimos hablando hace ya unas semanas para presentarnos este sumo trabajo discográfico con cambios en la formación. Ya sabes que ahora hay nuevo vocalista, se llama Suriñe y ha entrado un trombón como es el caso de Chamus. Nosotros que continuamos después de la banda decía nos vamos... Con la banda Bocanada nos venimos hasta Berriozar, nos venimos con el segundo trabajo discográfico para esta formación que por cierto este sábado estarán presentando su nuevo trabajo discográfico Agua y Barro, más concretamente en la sala El Baflet de Iruña. Presentarán su álbum y presentarán también temas de su anterior trabajo discográfico, pero nosotros nos quedamos con este, su segundo, con su último trabajo Agua y Barro, Agua y Barro, perdón, Idel Pues eh, sacamos y ponemos para ti este tema, más concretamente el tema La Madriguera Corte 3 del álbum de Martín y toda su gente. Así suena uno de los temas incluidos dentro del segundo trabajo discográfico para esta formación de Berriozara para nada Dentro del álbum Agua y Barro, el tema más concretamente titulado La Madriquera. Ahí está Martín Romero a la voz, Juanito Lorente a la guitarra eléctrica y acústica, Abel Martín a la guitarra eléctrica, Raúl Lerín al bajo eléctrico y Pepo a la batería y a los coros. Por cierto, lo dicho, este sábado, a partir eh, más concretamente de las 10 de la noche, estarán eh, presentando este su nuevo trabajo discográfico, ...en la sala El Bafle de Iruña... ...nosotros que nos acercamos... ...a las 8 de la tarde... ...escasos segundos para ello pero hasta entonces pues nos vamos a quedar con más música, nos vamos a quedar con la formación EH Sukarra. Ya sabes que hace unos añitos editaron un álbum eh, titulado Susenean, que se podía conseguir a través del periódico Gara, y en el cual pues eh, te podías encontrar nada más y nada menos que 20 canciones eh, grabados en directo. Lo que vamos a hacer es escuchar uno de los temas incluidos dentro de ese su álbum. Nos vamos con un clásico que seguro que ya te suena, el Argy y Billy. ¡Con tu civil y comunica vida aquí! ¡Arguemile!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 A y 5 minutos de la tarde de este jueves, 12 de enero del 2012, Sintonía Berriozari-Ratia, Sintonía 100.8 FM, Sintonía Euskal Música. Ya sabéis que cada jueves entre las 7 y las 9 de la tarde compartimos contigo lo mejor de la música local, la música que se realiza en Euskal Herria, eso sí, en todos los estilos musicales. Nos vamos ahora, si te parece, a repasar las noticias y la agenda de conciertos. Comenzamos con la agenda de conciertos, ya que como te comentaba anteriormente con la música de Bocanada, esta banda, la formación de Berriozar Bocanada, estará el sábado día 14 de enero en la Sala El Bafle a partir de las 10 de la noche. Del sábado 14 de enero nos vamos hasta el viernes 20, donde ese día Keras y Yakatu estarán en la Sala Totem de Villaba a partir de las 11 y media de la noche. Ese mismo día, el sábado 21 de enero, Gobernors y la formación en Semeak estarán en gora Goreiruña Taberna a partir de las 10 de la noche. También el sábado 21 de enero estará Gaures a partir de las 9 de la noche en el bar Aquelarre de la Chantrea. Y ese mismo día, el sábado 21 de enero, estará la formación de Bayona Infest ...a partir de las 10 de la noche en el Inferno Taberna. Nos vamos hasta el viernes 27 de enero... ...donde Neques Grupo de Metal de Iruñería... ...estará a partir de las 10 de la noche en el Inferno Taberna. Y para terminar nos vamos hasta el viernes 16 de marzo... ...donde estará Gaur Es y Berricharrak... ...en la Sala Totem de villaba ...a partir de las 10 de la noche en Berricharrak... ...presentando su nuevo trabajo en discográfico ARIA... Pues ya lo sabes, el sábado 14, Bocaná de la Sala Albafle, el viernes 20, Keras y Yakatu en la Sala Totem, el sábado 21, Gobernurs y Eichiaren Semeak en Goreirunya Taberna, Gaurés en el Aquelarre y en la Formación infest en el Infernu Taberna, el viernes 27 de enero, Nekets en eh, Infernu Taberna y el 16 de marzo, ya te lo adelantamos, Gaurés y Berricharrak en la Sala Totem de Villaba de Atarrabia. Y de la agenda de conciertos nos vamos con las noticias. Comenzamos con Leice, ya que la celebración del 30 aniversario de Leice, 30 años devorando las calles, comienza este año 2012. Ahora estrenan un videoclip y anuncian las primeras fechas de la gira. El vídeo del nuevo tema titulado Demasiado tiempo lo puedes ver a través del blog del programa Euskal Música, a través de musicaentium.blogspot.com y, y las primeras fechas de la gira son El día 11 de febrero en Gijón en la Sala Acapulco, el 2 de marzo en Madrid en la Sala Caracol, el día 3 de marzo en Bilbo en el Gasteche de Zorrocha, el día 20 de abril estarán en Santander en la Sala Blackbeard, el 21 de abril en Vitoria-Gasteiz en la Sala de Juan, el 5 de mayo en Zaragoza en la Sala Arena y el 19 de mayo en Valladolid en la Sala Porta Caeli. Y de Leize nos vamos con la banda Xevele, una banda de Durango de Vizcaya que en febrero va a sacar su primer disco. Sus influencias son el rock and roll en todas sus variantes sin cerrarse a nada. El disco se llamará Music y contendrá 12 canciones y tendrá una duración de 45 minutos aproximadamente. En myspace.com barra Xevel Rock se ha colgado dos canciones de adelanto, Eutanasia y World Shive para ir abriendo boca. La semana que viene os daremos a conocer una de ellas aquí en el programa Euskal Música. Y vamos con dos noticias de barricada. La primera y es que desde el pasado lunes 9 de enero la formación barricada ha comenzado ya la grabación del que será su nuevo trabajo de estudio. La banda está enredada en la maraña de cables y canciones para ver poco a poco cómo va tomando forma. De momento ya tienen todas las músicas y letras a punto. Así que ahora toca disfrutar de este proceso, un proceso que se puede seguir a través de la página de la formación de la chantrea. Y hay que comentarte que Barricada ha anunciado en su web lo que ya se venía diciendo que Ander y Zeta, el hasta ahora bajista de Eraso, como ya muchos sabíais, ya que era un secreto a voces como te comentaba, Ander y Zeta va a ser el encargado de grabar los bajos del disco y también les acompañará en esta gira. Buen músico, mejor persona, gran zurdo y además de todo eso un excelente lúter, es decir, que se fabrica sus próximos instrumentos. Hay que decir que Ander y Zeta además estuvo tocando como guitarrista en Nork y en Enestigia. Pues hasta aquí las noticias de hoy los hemos eh, hablado de la celebración del 30 aniversario de la banda Leize, de Barry Cadam, que tiene nuevo ajista, Ander y Zeta y, de, y que desde el pasado lunes 9 de enero están ya en el proceso de grabación de su nuevo trabajo discográfico y de la formación de Durango Sebel que eh, pues, eh, dentro de poquito, a finales eh, de febrero, sacará su primer larga duración y la semana que viene escucharemos uno de los temas de ese su álbum, el tema más concretamente eutanasia. Y ahora sí si os parece vamos a disfrutar De los 50 minutos que quedan del programa De lo que dio de sí El Atorchu Rock de este año 2012 Que bueno, que estuvo bastante, bastante, bastante Repleto paña Y en el cual Hubo dos carpas El viernes solo se abrió una Y el sábado se abrieron las dos Cristal Colpatuac Lagubantu en síntoma sutas betetako laukidun du polchabat Eta sorcire mendeku kilómetro Berrirore egiteko y Riitaán oh, o la canción de la cho de la torchchu rockco la canción de Governornor. El tema Colpatuac, os hablamos un poquito de lo que dio de sí esta edición de la Torchu Rock de este año 2012, la edición número 13 más concretamente. Y hay que decir que la Torchu Rock reunió reunió una vez más a miles de personas de Euskalerria y de otros lugares para apoyar a los presos de Euskalerria. El viernes unas 500 personas se acercaron a escuchar a Bide Erchean y a Kerovia. El sábado el cartel fue más amplio con las actuaciones de Ken Shaspi, Sociedad Alcohólica, Leiotikan, Narco Betagari, Reincidentes, Bad Sound System y la formación CESATIC. El primer día fue tranquilo, tal y como se preveía a las 10 de la noche, comenzó el concierto de Biderchean. Una unas 200 personas se encontraban en la carpa número 2, la única abierta el viernes. El quinteto tocó las canciones más sonadas de sus ocho discos. Además, estuvieron respaldadas por artistas de otros grupos como Gorka Urbizu de Berich Arrak, Naroha del Grupo Amayur o Arich de la formación de Abruac Teyla Tuetán. Hubo que esperar hasta pasada las 11 y media para escuchar a Querobia. El grupo de Iruña sorprendió gratamente a los que se acercaron y es que sin dejar de lado la sensibilidad que transmite su música, ofrecieron una cara más rockera de la habitual, quizá porque se trató del último concierto de uno de sus componentes, más concretamente el guitarrista de burlata Rubén Matilla. El sábado al principio se notó la manifestación de Bilbo, por eso a las 7 de la tarde cuando se abrieron las puertas la gente entraba en con cuentagotas. Con el mismo espíritu de siempre, Ken Shaspi reunió a un gran número de jóvenes en la Carpa 2. Otro grupo veterano en el Atorchu fue sociedad alcohólica. El grupo de Castells no defraudó y como siempre lo dio todo sobre las tablas. La carpa estaba casi llena y el ensorrecedor sonido de la música de la banda invadía también el ambiente de la otra zona en la que algunos bailaban al son de los DJs. Después fue el turno del IOTICAN. La banda Iruindarra con 20 años de trayectoria ofreció su cara de siempre, en ese momento la afluencia de público descendió y sobre las 10 y cuarto cuando se empezó a notar que la gente ya llegaba de la manifestación en grupos numerosos, la gente que fue a Bilbo en autobús comenzó a entrar a las carpas. Tras el concierto y el Equitali y Nagushian... Se volvió a la puntualidad, así a las 23.35 Los componentes de Barry Charrac estaban sobre el escenario preparados para empezar a tocar Los sevillanos fueron los primeros que se notaron el acto eh, Fueron los primeros que no notaron el acto de Bilbo Y es que para esa hora ya casi toda la gente había vuelto Con Betagarri, por cierto, vaya vaya espectáculo que nos dieron en escena eh. Volvió a estar presente el público más gente Luego fue el turno de otro grupo andaluz, Narco que volvió a congregar a un público muy parecido al que reunió a S.A. y pues en, en esa carpa, en la carpa 2, no cabía nadie Y otra vez la música de los sevillanos se mezclaba con la de DJ del otro espacio festivo. A la hora de Bad Song System, que por cierto, para mí personalmente dejó bastante que desear, la gente se tomó un descanso y es que la segunda carpa estaba medio a gas aún y todo. Unas 700 eh, personas aproximadamente bailaron a ritmo de hip hop y eh, esos estilos musicales de esta banda eh, de Bad Song System. También, por supuesto, hay que decir que después el grupo que cerró que cerró el festival eh, Se Satek la capa estaba totalmente abarrotada ya que pues los kipuzuanos tocaron las canciones de su último disco rock and roll aunque también pues se dieron un homenaje con la versión del I Can't Get You Not Satisfaction durante casi hora y media y para llegar a eso de las 6 de la madrugada donde eh, llegó la clausura de este Atorchu Rock número 13, un Atorchu Rock Que como puedes comprobar, eh, tenemos estilos muy variados, desde Sociedad Alcohólica, narco Reincidentes, Seesatec, Leiotican y para comenzar, la banda Kensaspi. En definitiva, un buen autor churro, gran afluencia de público, eso sí, lo malo fue el viernes que, bueno, con esos grupitos, Viderchan y Kerobia, pues la gente no se animó mucho a bajar hasta Burlata y Atarrabia. Pero bueno, el sábado sí, el sábado fue bastante afluencia de público o por lo menos yo lo noté y disfrutamos. Eso sí, yo me quedo con mmm, los conciertos de Le Jotican, de Sociedad Alcohólica y de eh, la formación Se Satec. Pues hasta aquí un poquito el repaso a lo que dio de sí la Torture Rock de este año 2012, la decimotercera edición de la torch Rock y eh, cuando pasan aproximadamente 16 minutos del punto de las 8 de la tarde, lo que vamos a hacer es saborear eh, a grupos que estuvieron en la Torture Rock Eso sí, la pena que no pudimos llevar la grabadora Y no pudimos grabar ninguno de ellos Pero nos vamos a quedar con Biderchan Nos vamos a quedar con kerovia Con Sociedad Alcohólica, con Leiotican y con cesatek Vamos a escuchar temas de sus álbumes En Biderchan, Nondira Kerobia del Rosescargot de Sociedad Alcohólica Cadenas de Odio de Leiotican Oroimenak Eretzen de Césatec Rock and Roll Así que vamos a disfrutar Durante estos próximos minutos Con grupos que estuvieron en el Atorcho Rock y comenzamos con uno de ellos Comenzamos con Biderchan e Arcean was Klu izatko Berta nila nayao. e La querida historia andalém pasarte yúdac vestir a uterna leinte identidad teu catua fria lecatana galicia andalucía trata es concia bretaña gallexa ría xahara dos sardilla Garrosak arantzak dauzkan Gernikako bomba hotxek Rosnindute oi hartzuna Pero eko uarteak Txetxenia laponia Munduan asko bezala bidez Ide bagabinza Zainutuko musua mandidan didan, kabledun salataria. Impotentziari irribarre bat irabazi diozu. Kristalko lagun banatuen sintoma, zutas betetako laukidun bat eta sortzireun mendeku kilometro berriro ere egiteko irrikitan. Ah, ba! da Pues ahí estaba la música de varios de los grupos que actuaron en el Ator rock más concretamente la música del viernes de Bider Chang con el tema Kauilunian, dentro de su álbum Nondiram, la música de la banda de Iruña Kerobia con ese Maite Saituse Tinnat del álbum Ross Escargot y eh, tres grupos que actuaron el eh, sábado, más concretamente la banda de Gasteiz Sociedad Alcohólica con ese nuevo trabajo discográfico Cadenas de Odio y el tema Presunto Culpable, Eh, la banda de Iruña, Leiotikan, con ese clásico Y Kushi que reversionado Por ellos mismos eh, Editado en ese álbum, homenaje Oroi Menak Eretzen Y la formación Seisatek Con ese nuevo trabajo discográfico, rock and roll Y con el tema Bidez Bide Pues hasta aquí el repaso que hemos dado A la Torture rock a esta edición número 13 De la Torture rock celebrada el pasado Fin de semana, más concretamente Viernes 6 y sábado 7 De enero 36 minutos sobre el punto de las 8 de la tarde, 24 minutos y alcanzamos las 9 de la noche, aún nos queda un poquito, un poquito, 25 minutos, 24 más concretamente para disfrutar y saborear más temas de música local, de la música que se realiza en Euskal Herria, porque para eso estamos aquí cada jueves entre las 7 y las 9 de la tarde, 7 y 9 de la noche, como tú prefieras, compartiendo contigo toda la música local aquí en Euskal Música en el 100.8 y a través de internet en eguskiplaza.net. Así que, os parece si os parece, vamos a seguir disfrutando más historias, vamos a seguir disfrutando de más música Y lo vamos a hacer con Jare, pero antes ya sabes que está a tu disposición de Berriosar y Ratia, la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial eguskiplaza.net de Riozarco a Berkari Digitala eguskiplaza.net la publicación digital de Berriozar Berriozar Irratia Seurea FMCO awa E un punto Así suena el nuevo proyecto para dos de los ex-componentes de IDIBIOTCH, más concretamente para los hermanos bizar Gorka y Mikkel, que bueno, han dejado atrás IDIBIOTCH y han decidido meterse en un proyecto un poquito más rockero. IDIBIOTCH era más metalero, ahora esta formación, Hare con este Adun y Charo Penaren Erchean, es un poquito más tranquilo, un poquito rockero lo que podemos encontrarnos en este nuevo proyecto musical lo dicho para los hermanos Bizar, junto a ellos está Íñigo Benito a la batería Kepa de Miguel al bajo Yagoba Ormaechea, la guitarra acústica coros, programaciones y teclados y colaboraciones con, por ejemplo, de Alex Arduy o de Ainhoa Canta la Piedra. Uno de los temas que hemos escuchado, el sexto corte del álbum, el tema Ama Miraria. Y nosotros que vamos a seguir compartiendo contigo más música en esta tarde de jueves y lo vamos a hacer con una de las novedades que nos llegan a Euskal Música. Si antes escuchábamos a Gobernors, ahora vamos a escuchar lo que es el nuevo trabajo para eh, el ex componente, más concretamente el ex cantante de la formación Echakit, que editó los trabajos discográficos y que ahora llega con nuevo trabajo bajo el brazo. Hablamos de Esne Belcha. este es su tercer trabajo discográfico, el álbum iru Irukolpetan, y en él te puedes encontrar temas como este Achean Uchitakoa. Es, sin duda alguna, una de las novedades que tenemos preparadas para ti en este jueves, 12 de enero del 2012 Es lo nuevo para esta banda Para Esne Belcha algo se va naufragando, mis ojos van ardiendo, lágrimas cayendo en este callejón, yo me siento atrapado, no puedo más, aguanta ni retener mi sentimiento de salir y reventar, un par de de mis ojos caerán cuando empieza a recordar, lo recuerdo más que mi mente no se va a a luchar y ser más fuerte, superando el pasado y viviendo el presente. Callejón yo me siento atrapado no puedo más a cuántas retener mis sentimientos de salir y regentar un par de gotas de mis ojos caerán cuando empieza a recordar lo no recuerdo mal que mi mente no se va a몰gar noche y ser más fuerte superando el pasado y viviendo el presente porque cantiamo al lavoro con danza facilità dejando el pasado Muchas colaboraciones son las que te puedes encontrar en este nuevo trabajo para la formación Esnebelcha, que regresa al panorama musical con este su tercer trabajo discográfico, Irukol Petak, y con temas como este, Acheanu Chitakoa. Temas bailables, temas alegres, temas divertidos, temas marchosos, bueno, de todo un poco te puedes encontrar... En este nuevo trabajo de Esnebelcha en definitiva, lo que viene Haciendo habitualmente esta formación Esnebelcha desde que editaron Su primer trabajo discográfico Desde que eh, Pues el ex componente eh, Cantante de Chakit editarán Y pues se hiciera este nuevo proyecto Llamado Esnebelcha El próximo jueves Escucharemos de arriba abajo Enterito el nuevo disco de Esnebelcha Para que lo disfrutes Y para que lo saborees Este Iru Colpetan Así que ya lo sabes El próximo a jueves si quieres bailar Si quieres disfrutar Tienes una cita con Euskal Música Ya que desgranaremos el disco completo Durante la última media hora del programa Aproximadamente en un barco nosotros que dejamos atrás es Nebelcha recordarte que también aparte de lo que es el cd te puedes encontrar un DVD con la gira que hicieron por Cuba esta formación Esnebelcha así que eh, un disco completito para saborear y para disfrutar aparte del CD vas a poder eh, disfrutar el directo de Esnebelcha un disco iru colpetado que ya está en la calle y que lo he dicho anteriormente el próximo jueves lo desgranaremos enterito para que lo disfrutes y para que lo saborees y de Esnebelcha, nos vamos de nuevo con EH Sukarra, si antes escuchábamos el clásico Alguibili Ahora escuchamos otro de los clásicos incluidos dentro de ese álbum Susenean. El tema, titulado Lauteyatu. Lauteyatu. <risa> Hemen gaude tapoztutzen aiz Dazi urtzu gaita ere bai Kazerondo zelan di juan Zure bufanda txurian Laurute jartu gaimean erdian eta zu Beria, zureke jaskuetan putzada batekin putz Nerea naetorriko eta taberriz izango gara Zori edo zen gerriko jaizetan Laute gainean, iargi Eta zon, koruzte gira, zurek ere azkuetan, utzada bat egiput, nele ala etorri. Yeah. Estaba otro de los clásicos de EH sucarra es Laute Yatu con la música en directo de EH Sukarra, este álbum Sosenean, te vamos a ir diciendo adiós, escasos 8 minutos para el punto de las 9 de la noche. Hoy hemos tenido un programa, yo creo que bastante completito, ¿eh? hemos escuchado a Sutagar, hemos escuchado a Berricharrak, hemos escuchado Lo Nuevo de Governors, a Barricada, el trono de Judas, a Gaures... Hemos abierto el baúl de los recuerdos para desempolvar un clásico, el álbum de 1999 de Idi Biots, el Ari Marratum. Hemos escuchado a Esian, a Bocanada, a E.H. sucarra a Jare, el nuevo trabajo de S. Nebelcha, que por cierto el próximo jueves lo desgranaremos completo en la última media hora del programa. Hemos tenido la agenda de conciertos, las noticias y hemos hablado un poquito del Atorzu Rock, También hemos escuchado temas de Biderchan, Kerovia, Sociedad Alcohólica, Leiotica, Insesatec, grupos que estuvieron en el Atorchu Rock. Te recuerdo la agenda de conciertos este sábado, acuérdate, 14 de marzo, ah 14 de enero, perdón, a partir de las 10 de la noche, en la sala El Bafle Bocanada estará presentando su nuevo trabajo discográfico Agua y Barro Y nosotros que te vamos a decir adiós, ha sido un placer haberte acompañado durante estas dos horitas compartiendo contigo la música local, la música que se realiza en Euskal Herria en esta franja horaria cada jueves entre las 7 y las 9 de la tarde. La semana que viene te traeremos más novedades, abriremos nuevamente el baúl de los recuerdos para desempolvar un clásico y por supuesto también tendremos nuestra agenda de conciertos y las noticias de la semana. Y la última media hora del programa, como te voy diciendo, eh, durante el programa, pues eh, la dedicaremos a repasar el álbum hiru Irukolpetan, el nuevo trabajo discográfico de Esne Belcha. Y nos vamos a quedar eh, con dos temitas para despedir el programa de hoy. Uno de estos que suenan Eh, la formación E.H. EH Sukarra y otro de los temas incluidos dentro del nuevo trabajo de S.N.E. más concretamente el tema goti Lo dicho, que nos vamos. Es que ricasco por haber estado ahí. Muchas gracias por sintonizar el 100.8 Berriozai Gratia y, y cada jueves entre las 7 y las 9 de la noche por sintonizar Euskal Música. Recuerda que la programación continúa contigo las 24 horas del día eh las 24 horas del día compartiendo contigo noticias y por supuesto un montón de programas variados para que tú eh, estés al otro lado del receptor de 100.8 o al otro lado de internet en egusquieplaza.net y lo disfrutes y lo saborees. Lo dicho, el próximo jueves volvemos a las 7, a las 7 de la tarde con más música local. Hasta entonces, un saludo. Aur, ¿etáondo pasa? La cruenta sabes decir caza ye santana